de puente alto eh, como ustedes deben saber la próxima semana se acaba en la cuarentena en puente alto así que nuestros amigos de puente alto que están asignados tanto tiempo por lo menos van a salir lo único que les pedimos es que por su bien responsablemente se cui no se loco porque es por su propio bien más allá de lo que le puedan decir las autoridades ustedes como personas responsables sus familias sus hijos en fin Eh, procuren hacer las cosas con cuidado, nada más, sean responsables. Yo creo que todos sabemos ser responsables, así que es todo lo cuanto les puedo mencionar. Eh, antes de entrar en materia, eh, ¿qué les parece si vamos con el audio de Antimafia desde Uruguay? ¿Qué mm. ya estamos a la espera del audio eh, no no audio si no eh, si no tenemos el audio aún eh, vamos con lo, lo que vamos a comentar de, de nuestro país Son varios meses de confinamiento para millones de chilenos en todo el territorio, decenas de millones de controles de circulación de personas y vehículos, toques de queda con resguardo militar para cuidar la salud de los chilenos, entre comillas. Nada de esto nada de esto ha detenido o atenuado los contagios y las enfermedades. No se necesita de militares para combatir el virus. Para combatirlo se necesitan de recursos para hacer la detección en forma preventiva, para apoyar a los que deben ser aislados y tratados por la enfermedad. Es de esperar que el Congreso Nacional no permita un nuevo estado de excepción. Me dicen en producción que estamos listos con el audio. Vamos con el audio. Buenas noches, amigos oyentes de La Verdad Una Alternativa, de, de Radio Puente Alto, Claudio y María Cecilia. La entrega de hoy de Antimafia 2000 en Sudamérica perfectamente podría ser titulada «En Sudamérica estamos conviviendo con la mentira estatal que va de la mano de la violencia estatal». O mejor aún, «Nos estamos acostumbrando a ella, la hacemos ya como algo natural». La mentira, la hipocresía, el terrorismo del Estado, la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad como figura institucional instalada en la sociedad de una manera brutal, sistemática, en países como Chile, Argentina, Paraguay y Colombia y seguramente Brasil. Todos los días en Chile, por ejemplo, la violencia estatal se ejerce contra los con nacionales... ...bajo el pretexto de reprimir focos de subversión, focos de revoltosos... ...bajo el pretexto de pacificar, entre comillas, a la sociedad... ...bajo el pretexto de imponer seguridad, una mentira mayúscula porque lo que menos se impone es seguridad... ...en contrario, se impone inseguridad, caos, dolor, muerte... ...y las comunidades mapuches chilenas llevan la peor parte como también ocurrió en la Argentina en los días del macrismo, días en que Santiago Maldonado desaparecía ante los millones de ojos de una sociedad adormilada y condicionada, con el discurso de que las comunidades eran el terrorismo en persona, el enemigo público número uno. Pero el grave panorama chileno en nuestra sangrante América Latina se suma el terrorismo al Estado en Argentina de Alberto Fernández y el más reciente ejemplo de este atropello es la desaparición forzada la seguida de muerte de Facundo Asturillo Castro. Un caso mediático que se ha ido sumando a otros que tuvieron lugar en el territorio del hermano país del Río de la Plata. Desapariciones forzadas en democracia, y este es un detalle nada menor, es un gran detalle que permite visibilizar a una democracia inestable, sin fundamento, corrompida, deteriorada, porque la violencia estatal no tiene justificativo alguno. Y en el Paraguay los sufrimientos están igualmente a la orden del día entre otras corrupciones y barbarismos estatales, que gradualmente se han ido denunciando bajo diferentes formas y que han costado la vida de periodistas, como es el caso de nuestro compañero de tareas, Pablo Medina, asesinado por la narcopolítica en octubre del año 2014. En los últimos tiempos, además de arreciar el embate de los grupos criminales en el Paraguay, se han suscitado dos hechos verdaderamente aberrantes, los cuales ya lo señalamos en nuestra última intervención de la semana pasada. La muerte de dos niñas argentinas en un confuso episodio de operación militar contra un grupo guerrillero, entre comillas, el EPP. Y el secuestro del ex vicepresidente liberal Oscar Dennis, quien hoy, 24 de septiembre, mientras hacemos este informe, continúa en manos de sus captores, que serían igualmente integrantes de una facción del EPP. El caso de las niñas argentinas permanece aún en la nebulosa y nada ha sido aclarado pese a los reiterados reclamos y las reiteradas críticas que ha tenido este episodio, no solamente desde la Argentina, sino también desde el Paraguay, desde filas de los derechos humanos, de organismos internacionales. Y además, hoy... Por hoy, ahora mismo, los paraguayos viven un clima de inestabilidad social intenso que ha fortalecido notoriamente los grupos criminales y ha debilitado al Estado de Derecho, al sistema político y al gobierno mismo encabezado por Mario Abdo Benítez. Paraguay está encendida de violencias e incertidumbres que se suman a la pandemia. ...y Argentina no está en mejor posición... ...los conflictos sociales y la crisis económica... ...atenaza a multitudes... ...las multitudes que ven a la administración Fernández... ...colleándose con las violencias estatales... ...de la mano de unas fuerzas del orden... ...en confrontación con las cabezas gubernamentales y con la sociedad argentina, la que todavía sigue siendo testigo de violencias propias de las dictaduras y de impunidades a granel ante las narices mismas de un sistema político que más se inclina por el silencio o la indiferencia que por el compromiso y por la denuncia. Y por si fuera poco, en Colombia, la violencia se multiplicó de manera indescriptible, como si fuera indispensable reforzarla desde filas gubernamentales. No vaya a ser entonces que el gobierno de Duque se permita el lujo de resentirse en sus niveles de los autoritarismos propios de este país que fue azotado mucho antes y ahora por el narcotráfico y por las violencias políticas de las que activistas y guerrilleros de la FARC no estuvieron ausentes, como tampoco los grupos paramilitares y los militares mismos. Y ni hablar de las violencias racistas en territorio norteamericano, Todo se encuentra unido y entrelazado, todo tiene que ver con todo y desafortunadamente eso parece ser lo más normal, lo más natural para unos. Pero para nosotros no lo es y por esa razón lo denunciamos y destacamos con pesar y con rabia que lo importante ahora es resistirse y luchar contra esos males de la sociedad moderna. Hasta la semana que viene, desde la redacción de Antimagia 2000 de Montevideo, Uruguay, les habló Giorgio Almendras. Ahí estaba el informe muy interesante de Antimafia 2000 de Uruguay, del periodista John George almendras muy interesante dándonos un panorama general de lo que está pasando en Sudamérica, que es muy parecido a lo que está pasando en Chile. Para que vean que esto es un poder superior, el que gobierna y hace que los países, los títeles de cada país hagan lo mismo. Es lo que estamos viviendo, así es. Bueno, retomamos, son facultades enormes que limitan o anulan las libertades individuales y los derechos civiles de toda la población, lo que incluye... Lo que encontraron esparcidos por el fondo del mar de Juncos sacudió a la comunidad religiosa y científica, dice Roth. Las cámaras montadas en submarinos a control remoto revelaron piezas de carro con incrustaciones de coral, restos de caballos y humanos esparcidos como restos del campo de batalla en el fondo del mar de caña, dice el antiguo texto bíblico una historia sobre el famoso episodio del Éxodo, cuando el ejército del faraón egipcio fue destruido por las aguas que regresaron, Moisés se había considerado un mito, Pero ahora ha habido nuevos descubrimientos que podrían cambiar la historia y confirmar que ese episodio de la Biblia de hecho realmente sucedió. Un equipo de arqueólogos subacuáticos ha descubierto los restos de un gran ejército egipcio del siglo 14 antes de Cristo en el fondo del Golfo de Suez, a unos 5 kilómetros de la moderna ciudad de Ras el equipo estaba buscando restos de naves antiguas y artefactos relacionados con el comercio de la edad de piedra y la edad de bronce en la zona del Mar Rojo, cuando se encontraron con una gigantesca masa de huesos humanos oscurecida por la edad. Científicos liderados por el profesor Abdelmohan Gader y asociados con la Facultad de Arqueología de la Universidad del Cairo, ya han recuperado un total de más de 400 esqueletos diferentes, así como cientos de armas y piezas de armadura, también los restos de dos autos de guerra, dispersan un área de aproximadamente 200 metros cuadrados. Estiman que más de 5.000 cuerpos podrían estar dispersos en un área más amplia, lo que sugiere que un gran ejército ha aparecido en el sitio. Muchas pistas en el sitio han llevado al Profesor Gader y su equipo a concluir que los cuerpos podrían estar relacionados con el famoso episodio del Éxodo. Primero, los viejos soldados parecen haber muerto en el continente, ya que no se encontraron rastros de barcos o barcos en la zona. Las posiciones de los cuerpos y el hecho de que estaban atrapados en una gran cantidad de arcilla y roca, implican que podrían haber muerto en un deslizamiento de lodo o en un oleaje. La gran cantidad de cadáveres sugiere que un gran ejército antiguo pereció en el lugar y la forma dramática en que fueron asesinados, ambos parecen corroborar la versión bíblica del cruce del Mar Rojo, Cuando el ejército del faraón egipcio fue destruido por las aguas volviendo que Moisés me había... Sí. ¿Tenemos un problema para sí? Ya, eh, de, de, decíamos, no sé si se escuchó el, el audio perdón, de, del Éxodo. Se nos desordenó un poco pero, pero no importa, sin un problema. Eh, a ver, decía que se encontraron... Evidencia una bueno, vez más la ciencia está avalando los, lo que aparece los dichos de la Biblia. Entonces es muy claro que se encontraron se encontraron ruedas. Ese audio yo los tú un video sé es que están las ruedas, están los esqueletos, están los carros, está eh, en muchos cuerpos en una zona muy eh, muy concentrada y muy particular justamente donde se estima que cruzaron el pueblo judío eh, perseguidos por el, el ejército romano. Entonces, eh, eso es lo que teníamos para comentar. Ahí tenemos, parece, algo. Llegó una pregunta. Vamos, Llegó una pregunta vamos. de parte de la señora Inés González. Don Claudio, finalmente, ¿qué va a ocurrir después de que la gente vuelva a cuarentena? ¿Esto es un proceso para qué? ¿Para que la gente vuelva a, a salir a la calle y a, contaminar, a contaminarse? Hay una producción que que... que...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 Esto del desconfinamiento gradual es algo que han hecho todos los países, y que no, no le podemos, podemos decir que, que no podemos decir que este gobierno. Todos los países están haciendo lo mismo, pero también en todos los países, especialmente en Europa, que van adelantado en el proceso con respecto a nosotros, eh, hemos sabido de que ha habido un rebrote. Eh, por ejemplo, en Italia y en España ya están con más de mil contagios diarios pero sin embargo can la cantidad de fallecidos es mucho menor porque la cepa que está prevaleciendo y prevalece porque es más contagiosa, por lo tanto es más, eh, le gana la lucha a la otra cepa anterior. Pero de cierta manera es mejor para nosotros porque es menos virulenta, es menos patógena, o sea, es menos letal, mata menos gente. Entonces, de esa manera se cumple lo que nos había dicho el cielo de que esto iba a dar una tregua. De esa manera, con una cepa menos agresiva, tenemos una especie de tregua para que la gente, si bien se puede contagiar, no nos podemos relajar, tenemos que actuar con responsabilidad, pero eh, va a redundar en mucho menos cantidades fallecidos. Eso sí, eso lo estamos viendo en Europa, hemos visto eh, muchos artículos respecto de ese tema, y se está viendo eso. Entonces, eh, aparentemente, eh, el problema eh, está latente, pero tiende a disminuir, porque, como les digo, prevalece esta cepa por sobre la anterior que mató muchísima gente, ya casi un millón de personas en la humanidad. Vamos con nuestra pregunta. Eh, la señora Silvia Navarro envía la siguiente pregunta Usted está hablando del fin de los tiempos Siempre se ha hablado del fin del mundo, dice ella En eh, el año 1000, el año 2000 ¿El fin del mundo sacaba el mundo el planeta Tierra o sacaba la sociedad como la conocemos? Porque parece que estamos cada día evolucionando más, don Claudio Gente más asesina, más loca, más depresiva ¿Eso es el fin del mundo finalmente, lo predicho por la Biblia? ¿A eso se refiere? Nos vamos a matar unos con otros. Hoy día vimos las noticias en televisión de una niña, mamá, que fue asesinada, violada, eh, el, el hambre, la muerte en el mundo. Cada vez la gente está más enferma y la se sentía hace que la gente se vuelva realmente loca. ¿A qué se refiere usted con el fin del mundo? Señor Vitor, yo la verdad es que no, no hablo del fin del mundo, hablo del fin de antiguos tiempos pero del fin del mundo se ha hablado muchas veces, desde el año 70 eh, después de Cristo, se está hablando del fin del mundo, el año el año 1000 se pensaba que se iba a acabar el mundo, varias veces se le dio fin del mundo, eh, una errónea interpretación, el año 2000 se iba a terminar el mundo, el año 2012 se iba a terminar el mundo, nosotros decimos que va a haber el fin de esta civilización, el planeta no se va a terminar, nosotros nos vamos a terminar como civilización una civilización que privilegia el dinero por sobre la vida y tenemos miles de ejemplos de eso está tan adentrada dentro de nuestra visión de humanidad que casi no la vemos eh, esta civilización no le da importancia a la vida ni de los animales ni de los humanos eh, es más importante el equilibrio de una economía el más importante el pib de, una, de un país que la economía que la vida y a nadie me importa que se mueran 1.200 millones de personas eh, entonces eh, de hambre en un año entonces eh, hay 1.200 millones de personas perdón que pasan hambre y se mueren 30.000 personas de hambre por día entonces eh, eso no le importa a nadie le preocupa me preocupa wall street me preocupa la bolsa eh, ese tipo de cosas le le preocupan a la prensa a la televisión que subió la bolsa que bajó la bolsa eso es lo que le preocupa la vida humana no le interesa no lo, no lo da ni siquiera como noticia entonces eh, ese es el mundo que vivimos lamentablemente y por eso es que esta civilización está condenada a fenecer en este momento nosotros estamos matando nuestros niños eh, hay un cargamento que se encontró recién en una noticia que vi ayer, un cargamento de camiones en, de, en, en la zona kurda de cerca de Turquía con, lleno de niños adentro encerrados los tiranos sólo como quien tiran no sé saco de papá los medios medio atentados otros llorando una cosa pero absolutamente conmovedora vivimos en un mundo donde está prohibido salvar a la gente el militar hay que dejarlo que se ahoguen para no violar la ley entonces este mundo se tiene que terminar no puede seguir este mundo va contra la voluntad divina entonces no es el fin del mundo sino el fin de la civilización esta civilización nosotros tenemos que terminar y solamente en el nuevo mundo en la nueva era van a participar los que sean capaces de hacer lo que el señor nos pidió en la biblia ayudar al prójimo preocuparse del prójimo no solamente de nuestra familia eso es lo que viene ahora la separación del tribu y la cizaña eh, que está descrita en la biblia y los ángeles buscarán a sus escogidos en los cuatro puntos de la tierra eso también es, es es una sentencia bíblica y eso se refiere a justamente a la evacuación que harán los seres extraterrestres los seres de luz de los seres que ellos espiritualmente ven que merecen ser salvados o sea si usted merece ser salvada ellos la van a ver y en el momento del caos la van a sacar y el resto normalmente en su propia familia puede que otros no sean sacados porque dice siempre la biblia que el enemigo del hombre estará dentro de su propia familia las personas que hacen el bien normalmente tienen a su familia en contra normalmente son tindados de locos normalmente son perseguidos entonces eh, si usted hace el bien está en contra del mundo de este mundo contra la corriente del mundo y eso lo que tenemos que hacer lamentablemente yo no quiere que estemos en la corriente del mundo nosotros nos deja libres podemos escoger seguirlo o no pero evidentemente que si lo seguimos podremos participar de la nueva era y si no no vamos a participar simplemente porque el cambio viene sí o sí y lo que usted o no y nacionales están hemos hablado hasta constancia de eso Y hoy día justamente vamos a seguir hablando de eso de señales y, y vamos a hablar de cosas concretas entonces hoy día hoy día señora para que usted editor eh, para que usted sepa hoy día me, me pasado vís tres personas que conversé en distintos ámbitos relacionados con el trabajo eh, que no son personas que yo frecuento a diario sino que eventualmente especial eh, muy, muy, eh, muy periódicamente eh, siempre con motivos de trabajo todo finalmente terminamos hablando del final de los tiempos porque diferentes razones todos decían y convenían de que esto no va para más de cómo están las cosas aquí, cómo están las cosas allá, etcétera, etcétera. Por diferentes razones llegábamos al mismo final de conversación. Entonces, es el final de los tiempos, como les digo, yo no he, Y no, nunca lo voy a pedir que me crean eh, solo le, soy feliz y si me escuchan y, y el tiempo dirá si soy un loco o si tengo algo de verdad en lo que digo de verdad eh. entonces eso es lo que nosotros decimos y no hablamos del fin del mundo el planeta no se va a destruir los seres de luz los seres extraterrestres están justamente para impedir que nosotros con las bombas atómicas que están en este momento Estamos más cerca que nunca de, de una guerra nuclear, en usted no lo crea. Sí. Podríamos destruir el planeta. Nosotros se nos, di, se nos da libre el medio para destruirlo si queremos. No va a caer un rayo si yo mato a mi vecino, o no, no me va a caer un rayo en mi de decisión. Pero claro, tendré que pagar las consecuencias de eso. Sin lugar a duda eso no va a quedar así impune entonces eh, consecuencias de hablamos espiritual estoy hablando no estoy hablando de, de, de una pena aquí en la en, una, en la cárcel no, no no estoy hablando de eso aparte de eso estoy hablando de las consecuencias espirituales que son las importantes entonces eh, insisto no hay fin del mundo al final de los tiempos las cosas no pueden seguir como están tenemos otra pregunta hola Juan Carlos, soy Juan Vilche, pregúntale al señor que está hablando la radio qué importancia tiene el plebiscito del 25 de octubre por qué es tan importante para nuestro país y qué implica en términos concretos para la sociedad chilena tendrá alguna importancia, dado que aparentemente hay un gran descrédito hacia toda la clase política y ustedes siempre dicen que hay que habla de la radio que no hay ni rojo, ni amarillo, ni izquierda, derecha ¿nos podrías comentar? Excelente pregunta, querido auditor. Muy buena y muy oportuna, creo yo. La verdad es que eh, yo estoy vinculado a muchas organizaciones, a muchas actividades de tipo social y, y la opinión de que le voy a dar yo es la opinión de muchas personas eh, que están bastante informadas del tema. Eh, la verdad es que el gobierno, astutamente, para no ser humillado de manera catastrófica, están tomando, porque ellos son los campeones de la estrategia, ellos tienen el poder mundial detrás, entonces ellos saben manejar las estrategias mejor que nadie. Entonces, ellos que estaban siempre con el rechazo, ahora se manifiestan, algunos de ellos, por el apruebo y quieren con eso, una cosa muy importante, confundir por un lado, ¿cierto? Para que mucha gente diga, no, entonces da lo mismo, si, si hasta el gobierno hasta el gobierno está por el apruebo, o hasta la derecha está por el apruebo. Entonces logran confundir y por otro lado, para no sentir una, la derrota tan humillante van van a decir cuando gane la probo, porque va a ganar Por lejos, lo importante es que gane por más del 80%. Eh, cuando gane, va a decir, ganamos todos. Lo mismo que dijo Primera, cuando después del 25 de octubre, que hemos escuchado al pueblo, que en el fondo esta manifestación era casi de todo, ¿se acuerda usted, querido auditor? Hagamos memoria. Entonces, no nos dejemos manipular, pensemos. Que a ellos lo único que les interesa es el rechazo. Ellos van a decir le dicen que van a votar a prueba, pero ellos van, en el secreto van a votar el rechazo, porque el rechazo, el rechazo es lo, lo que ellos quieren para protegerse, porque la constitución es su blindaje para proteger sus intereses económicos, para protegerse, porque ellos no tienen argumentos, ellos solamente le interesa para aplicar las políticas que ellos aplican, que usted las ha constatado, que dejan afuera al pueblo completamente para para eso ellos necesitan como son políticas absolutamente impopulares ellos necesitan dejar fuera al pueblo y para eso necesitan reprimirlo porque de otra manera no lo pueden dejar fuera para eso el gobierno está luchando por las leyes para reprimir más y más para eso están luchando siempre por lo mismo entonces Tenemos que ir a votar si queremos hacer cambio, porque ese acuerdo, que no es un gran acuerdo, estoy de acuerdo con usted, que dicen que tiene mucha trampa engaño, por supuesto que sí, pero ¿sabe lo que va a lograr eso? Va a lograr una cosa muy importante, reactivar la movilización, reactivar a, a favorecer el movimiento social y, y debilitar al gobierno. Porque vamos a tener la posibilidad de correr el cerco, de avanzar en, en el sentido de que todos los constituyentes sean vamos a presionar para que todos los constituyentes sean electos eh, y, y y digamos y pueden ser independientes, no tenga que ser eh y tengan posibilidades un independiente que uno de un partido político. Y si nosotros votamos por la por la línea que nosotros queremos, vamos a lograr hacer los cambios que queremos. Entonces, ¿cómo se sentiría el gobierno con un 85% de aprobación? ¿Qué tendría que hacer el gobierno después de eso? ¿Tendría que cerrar la puerta por fuera, si tuvieran dignidad? Porque los pronunciamientos, la movilización que es masiva, las redes sociales están copadas, son pronunciamientos extraoficiales. Pero ese es un pronunciamiento oficial que nadie va a poder desconocer que tiene el servicio electoral respaldando, lo que están todas las reglas del juego que ellos mismos pusieron ahí. Nadie va a poder decir nada. Y, y y es importante que vayamos a votar todos, porque ahora es el momento, claro. No deje que le digan que esto es un engaño y que y que tiene trampa y por eso no. imagínese que que no votamos y pasa lo mismo que pasó para la elección de piñera, el 52% de la gente no votó ahí está el resultado, no podemos cometer ese error entonces no nos gusta ir votar porque las cosas ellos siempre lo hacen para ellos, estoy de acuerdo pero en este caso particular es muy importante dar el primer golpe para empezar a empujar, para empezar a correr el cerco y avanzar en la dirección que queremos lograr el día 26 de octubre no vamos a haber logrado nada aún pero va a ser el primer combo que nos va a dejar nocaut y antes que se paren le vamos a tener que dar otro combo más entonces tenemos que seguir presionando y en la única manera cómo se fortalece el movimiento social con una prueba con una prueba que ha tremendamente fortalecido entonces y el gobierno extremadamente debilitado Y, y las mismas fuerzas armadas también debilita porque deben temblar todas sus sus regalías en temblar todas las cosas porque va a ser el pueblo finalmente con una asamblea constituyente que es lo que la que quiere la mayoría de la, del país la que va a decidir los términos de una nueva constitución por primera vez siempre ha sido la burguesía la oligarquía la que ha, eh, a confeccionar las constituciones para ellos mismo el año 1823 el año 1925 del año 1980 con armas con sangre entonces ahora tenemos una oportunidad única eh, entonces eh, en un gobierno que está por el suelo que hoy día salió en la encu que es un y primero sale con un 6% de aprobación, un 6% y es de ellos, o sea, debe ser menos del 6%, sin lugar a duda. Entonces, y el, y la, y el, y el, y el nivel de rechazo es de un 83%, si no, si no me recuerdo. Entonces, eso hay que manifestarlo, eso es un pronunciamiento oficial, hay que manifestarlo en forma oficial en una elección. Para eso es importante ir a votar votar a prueba y convención constitucional que es la posibilidad de que todos sean electos es porque no eh, esa es antes de que se produzca ese esa segunda elección no es de inmediato tenemos que presionar para que eh, con la movilización con, con las almas que tenemos eh, en el congreso que yo, para que se apruebe que los independientes tengan las mismas posibilidades que los de los políticos. De esa manera podemos sacar a gente realmente valiosa a construir una nueva constitución y ahí sí que podemos hacer cosas importantes, hacer cambios importantes. Eso es cuanto le puedo comentar, querido auditor. ¿Tenemos otra pregunta? Yo soy a Villalobos, de Bajos de Mena. Interesante programa. Me llama tremendamente atención su, su, su cultura, sabe de muchos temas, un hombre muy preparado. Pero una pregunta para él, en esta época de crisis, ¿por qué las iglesias no han aparecido dando cobertura emocional a la gente, apoyo espiritual? Ayer vimos un pastor que se hacía rico engañando a la gente, la iglesia no aparece en ninguna parte, la iglesia católica. ¿Qué pasa con los que se apoderaron de la fe? ¿Cuál la diferencia entre religiosidad y espiritualidad? ¿Hay que ir a una iglesia para adorar verdaderamente a Dios o lo espiritual nace de cada uno? Querida Debajo de Mena, muy buena su pregunta. La verdad es que eh, ese tema lo hemos eh, en este micrófono mencionado muchas veces. Eh, hoy día, así como vemos que... A nivel fundamental y esto no sólo en este país sino en todas partes está la corrupción generalizada el poder judicial es corrupto los parlamentarios que sabe que son corruptos el gobierno ni hablar y los empresarios ni hablan entonces todas las instituciones están corruptas la iglesia nos hablan de cristo hablan de dios pero no sirven a dios sino en el anticristo, porque no hacen la voluntad de Dios. Entonces, si usted quiere acercarse a Dios, no necesita un pastor ni no un sacerdote. Necesita hacer el bien, necesita el silencio, necesita buscarle, buscarle con verdadera añoranza, porque nada aquí en la tierra le da alguna solución. Cuando te está desesperada, Dios nos dice en el Salmo 91, yo te responderé en la angustia. Cuando tu corazón está contrito, cuando está comprimido, está humillado, está desesperado porque nada acá en la tierra le responde, no puede a quién clama. ¿A quién puede recurrir? Si las autoridades, si las iglesias, si na, no hay nadie que le pueda dar una respuesta satisfactoria, nadie clama al cielo, a la divinidad, y todos podemos hacerlo desde nuestro silencio, desde nuestra voluntad, que añora ese contacto divino y el Señor no se escucha. Y si usted lo hace con sentimiento de verdad, con la ignorancia verdadera, con profundidad, lo va a sentir. Y una vez que lo sienta no lo va a dejar más, nunca más porque eso no se puede dejar, entonces eh, no necesita ir a ninguna iglesia, no necesita ir a ningún sacerdote, no necesita ir a ningún pastor, las religiones son solamente para manipular y manejar y man al hombre, igual que los partidos políticos, entonces en ninguna parte de la Biblia habla que nosotros tenemos que para acercarnos a dios tenemos que ir al templo no lo dice no lo dice yo en caso a cualquiera que me diga dónde dice eso en ninguna parte eh, para acercarnos a dios nosotros tenemos que hacer las obras tenemos que, y las obras de dios son muy simples mateo 25 cuando el hijo del hombre eh, vuelva en su gloria pondrá a las ovejas a la derecha son el, el representan el grano o sea los buenos y los cabritos a la izquierda que representan las seis años los que hacen el mal los que no hacen los que no son buenos y entonces dirá y lo juzgará de acuerdo a lo que es a sus obras y las obras son los que tuve hambre y me diste de comer porque estuve desnudo y me visitaste y me, y me me vestiste porque estuve enfermo y me visitaste estuve preso y me viniste a ver esas son las obras de dios cuando ayudamos a un mendigo de verdad de corazón cuando le, le prestamos le pasamos ropa o frazada a quien no tiene ahora que hay gente viviendo en la calle como no? eso a tenemos que ayudar no podemos hacer oídos sordos y decir que otra no si está cerca nuestro y sentimos el llamado tenemos que hacerlo no, eso es lo que nos pide Dios, no nos pide que vayamos a los templos, en ninguna parte aparece eso entonces las iglesias, como usted decía querido auditor eh, no hablan de, de las cosas que están pasando porque no sirven a Dios si sirven a Dios hablarían en contra del poder, como habló Jesús cuando vino acá cuando habló contra las iglesias de ese tiempo, contra el Vaticano que eran los fariseos de la época los condenó, les dijo que eran víboras, les dijo serpientes, le dijo que eran como sepulcros ranqueados, que eran bonitos por fuera y por dentro estaban podridos, y por eso que lo crucificaron, fueron ellos los que lo mandaron a crucificar, o sea, en este caso si Jesús viniera en ese tiempo, digamos, lo equivalente serían los cardenales, entonces, o el Papa, entonces... Eh, Eso es le, lo que le puedo decir, querido Vitor, y creo haberle respondido bastante, en forma bastante sintética la pregunta, pero um, abarcando todos los tópicos que usted eh, eh, mencionó. ¿Vamos con nuestra pregunta? Claudio, por acá Marisol Fernández. ¿En qué momento vamos a ver eh, llegar la naves espacial a la Tierra, ya que se están aproximando día a día? ¿Y es verdad que viene un gran cometa a la Tierra y que nadie lo quiere decir? Sí, bueno la pregunta quería bueno, eh, la verdad es que el contacto cósmico eh, se va a producir muy pronto no lo no sé cuándo porque sería irrespon si le dijera cuandoá eh, podría tener una idea intuitiva de cuándo podría ser pero no es responsable decirlo pero sé que es pronto eso sí es certeza Y por eso que, como usted muy bien dice, se están manifestando cada vez más. Para que le vayamos perdiendo el miedo. Pero ellos van a actuar porque son parte de la misericordia de Dios. Porque es como que nos van a contactar para darnos la última oportunidad. Para decirnos por qué están aquí, qué es lo que quieren, qué lo que pretenden de nosotros quiénes son ellos, desde cuándo están acá y qué es lo que pretenden y qué es lo que viene para nosotros entonces vamos a ver cosas tan espectaculares que vamos a saber que no son de, de la Tierra vamos a saber que son eh, gigantescas eh, cosas que no vienen de la Tierra vamos a ver cosas espectaculares por ejemplo nosotros sabemos que los seres eh, extraterrestres dijeron Y como el mal está pensando en unavasión en, en planificar una invasión alienígena como parte del proyecto móvil eh, con, eh, con medios honoráfico existe la tecnología para hacer eso eh, ellos van a hacer eh, una contra un contravento ya para demostrar efectivamente que ellos son verdaderos con cosas absolutamente espectaculares. Van a levantar un océano, por ejemplo, sobre una ciudad gigantesca, pero no lo van a dejar caer. Con eso nos van a demostrar de que tienen la tecnología y la capacidad gigantesca de destruirlo si quisieran. Sin embargo, con eso nos van a demostrar que no nos quieren destruir, sino que nos quieren ayudar porque después lo van a dejar caer lentamente para que no haga ningún daño entonces esas cosas son las cosas que vamos a ver pronto porque así como las cosas que están pasando el día que los auditores eh, de una conciencia que si se existen a imaginar hace dos años atrás yo creo que no entonces lo que va a pasar en dos años más, Usted ni se imagina, ni yo tampoco. Entonces, eh, veremos cosas muy impactantes pronto. Bueno, eh, ya que estamos con, con el tema de las preguntas, ¿qué les parece si vamos con unos audios que tenemos ahí? ¿Vamos con un primer audio? Cambiamos de tema. El vicepresidente de Turquía, Fuad Oktay, advirtió a Grecia de que se podría provocar una guerra si el país heleno amplía sus aguas territoriales en el mar Mediterráneo. El político turco aseguró que Ankara protegerá sus intereses nacionales por encima de que ambos sean miembros de la OTAN. Al mismo tiempo, el país otomano ha iniciado nuevas maniobras militares en el Mediterráneo Oriental. El conflicto se debe a que esta zona marítima tiene extensas reservas de gas. Ankara y exige equidad a la Unión Europea en las disputas con Atenas y le acusa de hipocresía en sus demandas. Y es que el bloque comunitario amenazó a Turquía con nuevas sanciones en caso de que no haya avance en el diálogo entre las dos partes. La disputa se intensificó en las últimas semanas debido a que Ankara realiza actividades de exploración y prospección de hidrocarburos en el mar Egeo, calificados de ilegales tanto por Atenas como por la Unión Europea. Bueno, ahí tenemos eh, un audio muy breve que habla y da cuenta de, de la inminencia de una guerra entre Turquía y Grecia. Por unos yacimientos que están en las aguas de chipre frente a las costas de chipre y que se lo disputan eh, turquía y grecia ese yacimiento porque es un yacimiento de gas siempre el dinero lo que mueve este mundo lo que motiva las guerras porque el hombre no le importa matar gente si es por dinero entonces Y a propósito de eso, que es una evidencia del de fin de los tiempos, les, les menciono otra cosita. Rusia advierte que Estados Unidos cometería un error si no renueva el tratado hasta el 3 al tiempo, que aclara que esto no significa que Moscú vaya a quedar indefensa. In el posible fin del tratado de reducción de armas estratégicas, se refiere a las armas nucleares, no significa que Moscú vaya a quedar indefensa. In, in Moscú está interesada en, está interesada en la promulgación de este tratado, ha proseguido negrencia, Eh, representante de Rusia ante la Organización de las Naciones Unidas, que ha agregado que desde el Kremlin se percibe este pacto como uno de los elementos más importantes de la estabilidad estratégica a nivel mundial. Incluso si uno imagina que la propuesta de Estados Unidos de el tratado de estar tiene una base razonable, hablar con Rusia en términos de ultimátum es inaceptable, afirmó Oleg morozov miembro del Comité Internacional del Consejo de Federación, del a de Rusia. O sea, Estados Unidos le habló a Rusia... Eh, como ultimátum de que tenía que eh, firmar este tratado. ¿Por qué? Por razones obvias, ¿no? si eh, Las armas de Rusia superan largamente a Estados Unidos en este momento eh, las armas nucleares. y Tienen misiles hipersónicos, tienen sistemas de antimisiles, pero absolutamente espectaculares. Son capaces de, la, de sí. elementos para la guerra electrónica que dejan todos los sistemas, por ejemplo, eh, inestimables. In inutilizados de los norteamericanos o de la OTAN de cualquier país entonces tiene una tecnología muy superior por eso que en el fondo Estados Unidos se las da de, de poderoso pero en realidad no lo es tanto ahora estos son rumores de guerra porque y más rumores de guerra hay el movimiento de tropas en Rusia en este momento en la frontera con China porque en China hay muchas posibilidades de conflicto también con Estados Unidos por Taiwán después en Bielorrusia hay conflictos hay movimiento de tropas en Ucrania están metidos los ingleses y los norteamericanos, la OTAN prometió que Ucrania no sería de la OTAN pero el ejército ucraniano lo están dirigiendo los norteamericanos y han habido ataques de ucranianos a Crimea. Crimea. Ustedes saben que en 2014 Rusia lo anexó en forma, diría, objetivamente autoritaria, pero que para legitimar esa anexión eh, hizo un plebiscito, donde el 85% de los de la población de Crimea quiso volver a ser de Rusia. Entonces, eh, eso generó un escozor tremendo en Occidente, especialmente en Estados Unidos, y, y el motivo de conflicto porque Ucrania está tratando de provocar a Rusia de alguna manera. Han habido conflictos ya. es decir hay conflictos serios. Rusia está bombardeando los últimos restos de de tropas, que no son tropas norteamericanas, sino son de estos mercenarios que tienen los norteamericanos para que compran para la guerra en línea también hay hay tropas de turquía está eh, varios países ahí en conflicto y por supuesto estados unidos está en sí en línea robándose el petróleo en chipre eh, el, el conflicto que les mencionamos entonces cada vez que está más cerca la guerra y la guerra eh, es el detonante del final de los tiempos porque cuando cuando las bases de la OTAN están rodeando a Rusia por toda más de la mitad del país está rodeado, porque quieren atacar los generales de la OTAN están convencidos de que pueden atacar a Rusia antes de que sea un ataque nuclear preventivo antes de que de que Rusia pueda responder. Y esa estupidez es la locura que tienen ellos porque no se imaginan las cosas que tiene rusia incluso tiene unos sistemas que independiente de que van a responder independiente de que maten a todos los rusos, que bombardean con bombas nucleares rusia el sistema en forma automática ya no hablar de eso en nuestro programa pero responde y eso sería el fin de la humanidad absolutamente entonces eh, a ese extremo llega la locura humana. A ese extremo llega la influencia del demonio en los seres humanos. ¿Tenemos más preguntas? Ah, sí. Ya sí, por esto tiene que seguirnos. Sí, ya nos fuimos del país, así que vamos a seguir fuera del país imagen del país en el suelo. El medio alemán destrozó a Piñera por no firmar el acuerdo de Escazú, asegurando que Chile perdería toda credibilidad. ¿Qué país va a querer hacer negocio con Chile después de este mamarracho? Piñera está destinado a ser el peor presidente de la historia. Un artículo del medio alemán, Deutsch Bell, criticó duramente el régimen de Piñera por no firmar el acuerdo de Escazú, tras haber sido su principal impulsor señalando los lunes argumentos para rechazarlo, apuntando intereses privados poderosos de empresas extractivistas y asegurando con esto la imagen de Chile iba a quedar en el suelo, ya que íbamos a perder toda la credibilidad. Quisiera destacar el acuerdo que impulsamos conjuntamente con con Costa Rica, el acuerdo de Cazú, que es un acuerdo que busca darle más transferencia y mayor eficacia a la defensa del medio ambiente, y que vamos a poner a disposición del resto de los países europeos de nuestro continente, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, decía en julio de 2018 el presidente Sino Sebastián I. Hoy día tiene un discurso totalmente distinto. Entonces, eh, el liderazgo que Chile tenía se resigna cuando el país se refiere al acuerdo de la actuación. Eso demuestra que los liderazgos no se autoasignan, sino que se logran a través de las acciones y de la coherencia en la política exterior concordó por su parte Marcelo Mena, ex ministro de Medio Ambiente, del segundo gobierno de Michel Bachelet. Entonces, eh, una vez más quedamos en ridículo. Ingrid Bell, representante del Cono Sur de la Fundación Ingrid Bell, ligado al activo alemán los verdes, dijo a Toys que desde el mundo ambiental se sospecha que este bloqueo llega realmente desde la presidencia y tiene que ver con el hecho de que hay intereses poderosos de empresas hechas que están imponiendo su hacienda económica en contra de la agenda medioambiental y de derechos humanos de otra manera no se explica ninguno de los argumentos que escuchamos desde el 2008 a la fecha tiene algún fundamento sólido es un acuerdo que eh, para proteger el medio ambiente básicamente eh, justamente para impedir de alguna manera que todas las empresas que llegan a Usted, por ejemplo que ¿se acuerdan ustedes de Douglas Tompkins? bueno, Douglas Tompkins ya falleció y su viuda vendió una buena parte de lo que era la fundación Tompkins a una manera australiana van a contaminar el lago José Miguel Carrera que el, el lago más grande que tiene Chile entonces eso es lo que Para eso servía este salvado de escasura, este acuerdo de escasura bueno, para proteger el medio ambiente por solo este tipo de extractivismo de eh, despiado, que lo único que hacen es, ¿cómo se dijo? Eh, Aquí me llegó aparte, una pregunta eso, de parte de Lorena del, Espinosa. Sacar a cualquier precio, porque lo que le interesa a ellos es el dinero. Ahora, hay una cosa que no puedo dejar de mencionar rápidamente, antes que se nos acabe el programa. Sebastián Piñera anuncia la vacuna para 5 millones de chilenos. Esto fue antes de ella, Además, destacó el acuerdo suscrito con COVAX, una iniciativa global liderada por la OMS, que depende de la ONU, por la Unión Europea, países latinoamericanos, y por importantes fundaciones como la de Bill y Melinda Gates. Este acuerdo nos permite acelerar el desarrollo y tener más y mejores opciones y alternativas y mayor velocidad y certeza de acceso a una vacuna que sea segura y eficaz contra el coronavirus que nos va a permitir acceder a 8 millones de dosis de vacuna que nosotros elijamos cuando esté la validación de la OMS. Esta vacuna, al estar la, la, la OMS y la Fundación OMS, BIP y al tiro no, no la responsabilidad por más motivo la OMS desechó alguna rusa que es la más segura de todas y que Rusia ofreció la ofreció al mundo en gratuita y la OMS la formación BIP y Melinda Gates, la ofreció los países occidentales pero no lo acercó Saque usted sus propias conclusiones. La Fundación BID y Meritainese se han hecho famoso por las vacunas que producen autismo, que tienen mercurio, que producen eh, eh, una serie de problemas eh, que dificultan eh, la salud, especialmente en los adolescentes. Destruye la juventud de alguna manera, es que no se las recomiendo eh, por ningún motivo. El problema es que nos van a obligar a ponernos la vacuna. Tenemos que luchar justamente en la Asamblea Constituyente para que no nos obliguen a la vacuna. Tenemos que proteger a nuestros hijos, nuestros nietos con todo para, para que tengan para que sean sanos, para que no nos destruyan, para que no les destruya el sistema inmunológico, para que no nos transformen en autistas porque esas vacunas no son buenas. La grave denuncia del sindicato trabajadores del metro que acaban de afirmar a Piñera, dicen que se han producido más de 1.500 despidos y que el presidente tiene el descaro de inaugurar con bombo y platillo la reapertura total, pero al mismo tiempo ellos, los empleados, son despedidos y reprimidos. Los trabajadores del metro protestaron mientras Piñera anunció la reapertura no se dice que se reabre con 1500 trabajadores menos de su plantado. Más le bajaron el sueldo a todos los trabajadores del metro al Renán Moral. Pinera está inaugurando el metro que el mismo mandó a quemar. Basta la explotación que sufren los trabajadores del metro de Lázimo, están todos casi, todos con su contrato sueldo, con sueldos miserables. Finalmente, ¿quién quemaron el metro? Cada estación del Metro posee entre 20 y 25 cámaras, permanentemente funcionando. ¿No te parece raro que no existan videos que muestren el momento que se cometieron estos atentados? ¿No te parece sospechoso que aún después de casi un año de cometerse estos ataques no existan detenidos plenamente implicados? Si a Piñera le preocupa tanto la violencia, ¿por qué no ha exigido la identificación de los vándalos que incendiaron las estaciones del Metro? ¿Sólo quieren usarlo para acusar al boleo o justificar la represión? piensa, no repitas lo que dice la TV, piensa, eso es lo que tenemos que hacer en este tiempo, lo más importante es pensar, que todos tenemos la capacidad de pensar, no confiemos en nada de lo que dicen, en nada de lo que se dice, mucho menos la televisión es abierta, ni siquiera me crean a mí, todo lo que escuchen, analícenlo, piénselo, porque de verdad, Todavía está el engaño de manera descarada. ¿Cómo es posible que el fiscal Guerra, con toda esta tecnología que tiene el metro, no haya encontrado a nadie? El fiscal Guerra que es famoso, famoso por estar metido en los casos más corruptos de la justicia chilena. Justo era el hombre indicado para esto, para que no encontraran a nadie. ¿Cuánta plata habrá recibido para no encontrar a nadie? Le pregunto yo. Entonces, eh, de verdad, el tema del metro es una, una cosa impresionante. Yo tengo una... Debo tener por lo menos unos 70 videos donde están los incendios del metro. Que en programas de televisión lo hemos pasado, lo hemos De verdad que son... pero <tose> hoy día tenemos reportero en todos los teléfonos, entonces hay en las redes, en un momento determinado llegaron muchos y nosotros por las redes testizamos muchos <coughs> muchos eh, videos, especialmente cuando eh, la cantante Mon Lafer dijo concretamente que los carabineros quemaron un metro y carabineros dijo que sí que llegara con Cheiro y las redes sociales reventaron mandaron a la red una cantidad de, de videos y yo los descargué todos justamente para tener las pruebas los tengo descargados porque si no uno lo, los borra de la red uno no los descarga entonces eh, tengo mucho material respecto de eso y tengo la certeza absoluta de lo que estoy diciendo eso nunca lo van a decir por supuesto, pero vivimos en un mundo tan hipócrita que todos sabemos lo que pasa si nadie dice nada Queridos eh, auditores, eh, muchas gracias por siempre por, por por su audiencia, por su pregunta. Así que muy buenas las preguntas, así que nos encontramos la próxima semana, a esta misma hora en su programa La Verdad, una alternativa. Buenas noches.